m a mí me cuesta poco tomar el control. Soy como Claudio p a l siempre estoy ready para el gol. Mi hermano, p a salir al lecho, siempre tira un colt. Y luego pasa por mi casa p a buscar la c o l En uno de s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 いいね シューッ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 Para todo mi barbero, un sentimiento especial. Nos veremos cuando parta la nueva instrumental. y ya lo saben, eso no es música. Eso no es música. Esto no es música. Quiero un fuerte aplauso para esta bestia que me acompañaron esta noche. Quisimos brindarle algo diferente esta vez. Muchísimas gracias, de verdad. Fuerte el aplauso.